ven en medio de nosotros Espíritu bien, Santo de Dios ven sobre cada corazón Espíritu Santo de Dios ven sobre cada corazón Aleluya Aleluya gracias Señor Amén Amén, Amén. pueden tomar asiento en esta mañana Padre, la voz. Pero necesitamos estar conectados en esta mañana con lo que el Espíritu Santo nos va a dar. Amén. Bueno, no nos vamos a dejar distraer, ¿vale? Estamos centrados en lo que Dios va a estar hablando. Y en esta mañana voy a continuar con la predicación que hice el domingo pasado y seguimos con este tema de refrescate en la presencia de Dios, Refrescate en la presencia de Dios y asumir. El compromiso como una obligación, una obligación. El compromiso significa que lo que tengo que hacer no es una opción. El compromiso implica que yo tengo que hacer algo. Y dijimos que cuando nos comprometíamos pasábamos del siento, me apetece, me gustaría al tengo que hacer. Tengo que hacer. Y muchas cosas en nuestra vida Deberían ser un tengo que hacerlo más que un venace hacerlo, no siento hacerlo, tengo que hacerlo. Y esa palabra compromiso determinará todo, todo en nuestra vida cristiana. Determinará nuestro crecimiento, nuestra madurez, nuestra frescura. Incluso determinará si damos fruto, si somos cristianos que dan fruto o no. Si, si, si realmente somos cristianos que conquistan cosas o que empiezan algo pero se inmunen en el camino, así que necesitamos asumir en nuestra vida cristiana el compromiso el compromiso y miren que los, las grandes decisiones las decisiones más importantes en nuestra vida empiezan con un compromiso nuestro matrimonio empieza con un compromiso Cuando tú vas a trabajar, tu firma es un contrato. Ese contrato es un compromiso. Cualquier es una serie de compromisos con la empresa. ¿Qué determina? Que haya una persona esa mujer estudiante o no. Yo creo que tiene que ver con el compromiso. Porque yo no fui una persona ah, que tenía como genialidad. Hay personas que son eh, con un nivel de inteligencia muy grande. Y yo, Yo fui, yo soy, yo soy inteligente, pero yo no soy una persona de esas que le resulta muy fácil estudiar. Entonces yo tenía que estudiar, recuerdo cuando estaba en el seminario bíblico, yo tenía que estudiar para un examen, por ejemplo, de profecía bíblica, que es un tema muy complicado. Yo tenía que estudiar a veces dos días completos, 15 horas para poder sacar una buena nota. Y tenía una compañera que era... Eh, muy cosita y, y yo recuerdo que estábamos todos estudiando allí antes del examen y ella me dijo, ay, que no podía estudiar no podía estudiar y entonces, me siento allí con ustedes y nosotros quédate, ¿eh? quédate con nosotros y esta chica estudiaba con nosotros esas dos horas el resumen de lo que habíamos estudiado de lo que yo había estudiado un montón de horas y yo sacaba nueve, siete Y ellas sacaba 9 de 8. Entonces, yo, yo, yo nunca fui así, pero lo que sí tenía era un compromiso y yo sabía que yo tenía que equilibrar de pronto lo, lo que no se me dio de inteligencia en horas de estudio. El compromiso, todo lo importante en nuestras vidas empezará con un compromiso. Y vamos al primer punto de esta mañana para mantenernos frescos necesitamos mirar a la cruz cada día para mantenernos frescos necesitamos mirar a la cruz cada día y la palabra nos dice en de Corintios 4.4 4, y ahora lo vamos a leer nos habla de una condición que tienen las personas que no conocen a Cristo. En teoría muchos de nosotros empezamos nuestra vida cristiana con un preámbulo de esta situación. Tenemos allí 2 Corintios 4:4. Dice la palabra en los cuales el Dios de este siglo según el entendimiento de los ingenieros para que no les, no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo el cual es la imagen de Dios en los cuales el Dios de este siglo según el entendimiento de los ingenieros ¿qué nos está hablando aquí? que todas las personas que no conocen a Cristo están cautivas en sus mentes y en sus corazones para que no entiendan algo que deberían entender, para que no vean algo que deberían ver, para que no sepan reconocer la necesidad profunda de su interior, la necesidad espiritual. La palabra nos abre y es muy clara y nos dice que el enemigo Satanás, el príncipe de este mundo, él ha hecho una obra de ceguera espiritual para que las personas no conozcan a Dios y yo pensaba en mí ¿cuál es esta obra de ceguera espiritual? y en cada uno creo que esta obra de ceguera espiritual se maneja, se, se maneja de, de forma diferente pero el punto es que tú no lo debes identificar que hay algo mal en tu interior en cambio de Satanás para que tú te sientas bien con la vida que tienes, para que te sientas a gusto con la vida que tienes, para que no sientas que necesitas más que eso. Y es esta idea de que la gente se siente bien, y la gente siente que necesita algo pero no llena con cosas de este mundo, no llena con placeres, con fama, con dinero. En estos días, para decir Rosa, ellos estaban alquilando un piso En la, en la calle San Juan. Y de pronto un día le llama a su jefe y le dice, Rosa, ya no sigas alquilando ese piso, porque el dueño del piso se ha suicidado. El hombre se tiró de un séptimo piso. Y tú podrías decir, este hombre, ¿por qué llegó a ese punto? Ayer estaban hablando de la casa de los suicidios en el mundo. Porque la gente se suicida porque no era entendido, hay una The okay. implacando el beso el hombre se llama Cristiano el personaje central de la clásica alegoría de Juan Cunha el progreso del peregrino. en una promovadora escena del libro Cristiano haya el camino a la salvación a sube la colina hasta que llega a la cumbre allí ve la cruz de madera y justo debajo un sepulcro vacío al acercarse a la cruz sucede un milagro las cordeas que ataban el gigantesco peso a sus hombros se aflojan y la carga cae a la boca del sepulcro que espera para nunca volver a verla un deseoso sentimiento de ligereza corre por el cuerpo del cristiano y lágrimas gozosas de alivio corren por su cara tres seres brillantes entonces se acercan a él el primero anuncia tus pecados que son perdonados el segundo le quita sus zarapos y lo viste con ropa espléndida el tercero le entrega un rollo sellado que debe presentar a la entrada de la ciudad celestial abrumado por su nueva libertad Cristiano canta hasta aquí he cargado con mi pecado no podía lograr aliviar la aflicción en que yo estaba hasta que llegué aquí ¿Qué lugar es este? Debe estar aquí el principio de mi bendición, debe aquí caer la carga de mi espalda, tienen aquí que soltarse las cuerdas que me atan. Bendita cruz, bendito sepulcro, bendito más bien será el hombre que fue puesto allí en vergüenza Amén, Amén. precioso, necesitamos hoy volver a mirar a la cruz. Amén. Segundo punto necesito comprometerme en recordar que soy santo diga, repita conmigo soy santo y que puedo ser necesito comprometerme en recordar que soy santo y que puedo ser tú no necesitas ser canonizado para ser un santo la Biblia dice que tú eres un santo y esto está en 1 Corintios 1 versículos 1 al 2 1 de Corintios 1 versículos 1 al 2 lo hemos estado leyendo en este último tiempo Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sostenes a la iglesia de Dios que está en Corinto a los santificados en Cristo Jesús llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar en nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Y aquí tenemos dos ideas en cuanto a la santidad. Por una parte, la Biblia nos está hablando de los santificados en Cristo Jesús. Esta es una obra perfecta. Miramos hacia la cruz, miramos hacia atrás y somos santos cuando ponemos nuestra fe en el Mesías. Cuando tú pones la fe en Jesús, entonces tú eres un santo o un santificado en Cristo. ¿Esto qué quiere decir? Que el Padre te ve a través de Cristo y te ve santo. De otra manera, no podrías acercarte a Dios porque Dios es un Dios santo que aborrece el pecado. Dios no puede contaminarse con el pecado en su santidad. Pero, si tú eres un hijo de Dios, un santo entonces tú puedes acercarte a Dios porque el Padre te ve a través de la obra perfecta de Dios amén esto es lo que se llama santidad posicional, somos santos tú eres un santo ahora si tú eres santo eres llamado bueno a vivir como santo en, en Colosenses 3 capítulo 12 Colosenses 3 capítulo 12 nos dice la antes de ser cristiana pero cuando vine a la vida cristiana y entendí que Dios observaba lo que yo pensaba, lo que yo hablaba lo que yo sentía, lo que yo hacía dije yo, yo quiero ser una santa toda mi manera de vivir yo quiero agradarle a Dios, y yo empecé a cambiar lo que yo sabía que a Dios no le agrada y al principio, cuando uno empieza a vida cristiana, cristianos, uno tantas cosas, uno no se dónde ir solo sabe que ama a Dios que le ha entregado su vida y que quiere hacer todo lo que es la verdad y entonces empiezas a conocer la Biblia y la Biblia te enseña qué es lo que a Dios le ha y entonces tú empiezas a querer agradar el corazón del Padre y empiezas a hacer todo lo que sabes que es la verdad no porque te va a coger con el lágrima y te va a castigar es a vivir una otra manera de vivir, que no conocías, pero que se va poniendo delante de ti y es tan preciosa, tan preciosa la santidad práctica. Y es esta idea entonces, como decíamos, ahora el santo, vive como santo. El Señor es santo y nos llama vivir como santos. Ahora, en este tema de la santidad, hemos visto siempre los extremos tan peligrosos hemos visto el, el extremo del legalismo y hemos visto el extremo del libertinaje y a veces cuando hablamos de santidad estas todos partientes, opuestas entre sí, no, ahora todo es pecado ahora no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto. todo es pecado Y los que siguen esta idea no han entendido por qué vive el Señor Jesús. Porque el hombre no podía cumplir la ley. La ley mostraba el pecado y mostraba la incapacidad del hombre para cumplir el pecado. Si el no hombre hubiera podido cumplir la ley, Cristo nunca hubiera tenido que cumplirla. Pero venimos a Cristo y queremos seguir viviendo. estamos ahora sí bajo el gobierno del Espíritu donde hay unos límites que necesitamos en, aprender a, a no a no pasar pero porque son buenos para nosotros siempre hemos pensado en la ley prohibitiva, no hagas, no hagas no hagas, pero la ley es protección la palabra de Dios es protección los mandatos de Dios son protección lo que íbamos a leer. es perfecta la palabra los mandamientos son puros En el enchufe de la corriente, ¿se acuerdan que en nuestra época no había protectores como hoy para poner los enchufes? En nuestra época nos tocaba repartirnos todo el tiempo para estar vigilando a los niños para que en un momento no se les ocurriera meter algo en el enchufe, ¿verdad que sí? ¿Saben los papás de lo que estoy hablando? ¿Por qué le decimos al hijo, no metas? No metas eh, eh, algo en el chute. ¿Por qué? Porque debes caer a que eh, Es el ejemplo clásico para entender eso. Es más que eh, por supuesto. Es protección. Es más que prohibición, es protección. De Dios, es fin la otra, el otro extremo es el libertinaje a ah, una estolga con la gracia todo nuestro su admitido entonces como no hay ley entonces ahora todo es gracia y poder. porque el pecado trae consecuencias sobre nosotros desastrosas dañinas el apóstol Pablo y Dios dan La gracia por supuesto, esto sería, solo este tema nos daría una predicación completa, necesitamos entender el equilibrio. Y me gustaría que nos preguntáramos, si Dios nos llama a vivir como santos, ¿por qué es tan difícil vivir como santos? ¿Se ha preguntado esto alguna vez? ¿Ha intentado vivir como santos y se ha frustrado porque no puede serlo? o de acuerdo tú eres un equipo que está a un nivel más alto y de pronto no te cuesta tanto pero si es santo a veces es frustrante es difícil ¿cuántos están entendiendo? ¿cuántos están conmigo? ¿cuántos todavía no están por allá, Despistados en Júpiter? ahora que salgamos pueden ir a Júpiter, ahora están aquí en la palabra amén Porque es tan difícil vivir como santos. Yo creo que porque no lo hacemos bien, porque no nos entendimos realmente qué significa y cómo nos reconoce. porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne del pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Ojo, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, En las cosas de la carne, pero es que son del Espíritu, en las cosas. денний en también una escasez y internamente te haces una idea de la difícil situación que pasa esa persona vivir en el Espíritu es esto mismo está rodeado tu vida respira tu vida está rodeada de una atmósfera donde tú estás en el Espíritu ¿qué es vivir en el Espíritu? Yo entiendo varias cosas en una palabra que significa vivir en el Espíritu. ¿Cuántos tienen vivir? de los que no están de acuerdo para que en su Biblia esté todo lo que a ellos les parece y a veces esto pasa en nuestras vidas hay un poder del Espíritu Santo en el que necesitamos intencionalmente caminar cada día la palabra nos dice 2 Timoteo 1.7 es muy conocido 2 Timoteo 1.7 porque no nos ha dado Dios Espíritu pero aún se le ha acabado. ¿Qué le usas para Dios? tan pronto te levantas de la cama, pones tus pies en el suelo e inmediatamente viene la oración, hoy Espíritu Santo dígame en tu... de reconocer públicamente cuántos novios había tenido cuántas relaciones había tenido en el medio del ministerio de jóvenes porque yo les quería mostrar a los jóvenes si se puede vivir una vida de salud en mi vacío espiritual y emocional viví muchas cosas intentando llenarlo y viví muchas relaciones muchas relaciones pero ahora yo es diferente yo sabía que esas relaciones pero yo creo que yo fui una persona eh, muy anticipada hablándolo de una rural gente, o sea, del mundo, muy fundamentalmente, porque ah, yo creo que yo hubiera encajado muy bien en todo ese libertinaje de la generación de este tiempo, donde no hay ningún principio donde tú te encuentras con alguien en la discoteca una noche y te vas a su casa, o sea, una, una manera de pensar donde no hay límites, todo se vale. Y yo recuerdo que Cuando yo conocí a Dios, yo, oh, yo entendí que mi vida era completamente nueva. Yo entendí que el Señor había limpiado mis vestiduras y que yo quería vivir en santidad. Y que yo no necesitaba nada de eso. Y que yo quería hacerlo como Dios lo decía. Es decir, yo eh, me iba a engolgar y íbamos a guardarnos hasta nuestra noche de goles. O sea, como debía ser. Y Jesús, pero claro, como yo hablaba de todo lo que yo había vivido, para darle gloria al Señor. Recuerdo que una vez me invitó a tomar un café uno de los chicos de la iglesia. Y, y, y cuando yo recibí, de todos los chicos de la iglesia me invitaban a tomar café. Hay aclararlo. Después me enteré que era que tenían ahí como una punta a ver que me conquistaba, pero me llamaban por teléfono y yo me sí, que una tan maravillosa que a muchos de los jóvenes la verdad era es que solo me llamaban chicos, no lo sé por qué me llamaban chicas pero todos, todos estaban muy atentos de cómo estaban y este chico me invitó a tomar café y yo recuerdo que cuando estamos tomando café el chico empieza a hablarme ah sí que tú tenías una, una vida sexual, un pasado y claro, pregúntame sobre ti ya lo he dicho públicamente pero eso solo dejo vacío en mi corazón ah ya porque es que yo todavía tengo luchas sexuales en mi vida claro, así, voy de para atrás. no de verdad pero si ya no hemos sido limpiados por la sangre de cristo se viene José muy evangélica ¿no? pues ya no hemos sido limpiados por la sangre de cristo ahora, ahora somos nuevas criaturas y él sí pero es que es una como de verte tan firme estaba yo a ver si yo terminaba de pronto en un momento de debilidad buscándole a él para darle la suerte a la cara y yo lo que entendí y que de pronto tú necesitas entender esta mañana es que no hay ningún pecado en tu vida que tú no puedas vencer en el poder de la suerte ninguno, escúchame bien ninguno Si tú eres un hijo de Dios, no hay ningún poder que tú no puedas vencer, pero ningún pecado que no puedas vencer en el poder de Dios. Ninguno, ninguno, ninguno, Dios conmigo ninguno, ninguno, ninguno. Podemos caminar libres del pecado. Según de Pedro 1,13, estoy a punto de terminar. Segunda de Pedro 1.13, perdón mediante su divino poder Dios nos ha dado todo, digo enmigo todo, lo que necesitamos para elevar una vida de rectitud mediante su divino poder poder de nuestro Dios. Así que no tenemos escucha ni siquiera para vivir en esclavitud de espíritus que quieran no estar afligiéndonos, ni siquiera porque la libertad es completa, la autoridad es completa. Tenemos que usarla. Tenemos que cinco circunstancias de algunos de ustedes que empezaron a golpear mi porque como pastores les amamos y nos preocupamos con ustedes y yo recuerdo ese sábado yo estaba en la cocina y empiezo a pensar en cada situación Por que eu hijo le saca la rabia, aunque sea una fracción carnal. ¿Cuántos les pasan? ¿Cuántos jóvenes empiezan en la mañana de domingo no quieren venir a la iglesia? ¿Qué pereza? Incluso los que sirven que se han comprometido con servir a Dios, saben en verano que servir La limpieza de la iglesia. ¿Usted sabe? на караві, притомі, свідомі, свідомі, свідомі, Es más, carnal, espiritual. Muestra a un espiritual, te mostraré sus obras, te mostraré el fruto del Espíritu, te mostraré sus precios, sus lágrimas, te mostraré su corazón. Yo agradezco los que lloran. Carnales. no está enredado en sus, sus reclamos en su egoísmo es alguien que realmente conecta con la cruz con el salvador cada día y entonces cada día crece y como crece puede dar a otros tiene la fuerza para soportar sus propias cargas y soportar la libertad de Dios ¿qué estamos haciendo en iglesia? Tú eres un hijo de Dios que no tiene por qué vivir en la carne, que no tiene por qué vivir en derrota, que no tiene por qué vivir como un fracasado, que no tienes que vivir creyendo que nunca va a poder ser lo que quizá ni Dios de la nada más. Tú eres un hijo de Dios llamado vivir en el Espíritu y Dios ha preparado todo para que tú puedas hacerlo levanta tus manos en esta mañana y dile Señor yo te doy gracias hoy yo te doy gracias hoy porque soy un hijo tuyo y sé que hay todo un equipamiento sobrenatural disponible para mí para que yo pueda moverme en la atmósfera de para que Dios pueda vivir el destino Te llamado a más, tú estás llamado a más en esta mañana. El Espíritu Santo de Dios hoy te llama a más, te llama a romper tus argumentos, te llama a romper las cadenas, te llama a romper la continuidad, te llama a más, te llama a más y quizá tienes que empezar reconociendo este engaño de pecados en tu vida de los que has creído que nunca podrás ser vencedor cosas por las que has luchado tanto tiempo en tus vidas y no has podido no has podido superar y hoy